Entre los tribos Sudándole el calendario Y a una perra perediguera Se la montó un viejo macho Ese perrillo extremeño Flaco y de pelo castaño Que vino a mundo de perros En el vientre de un verano Golfo perdido de calle me dio cola de diablo Mordido en la carretera Cicatrizado y sin amor ese perrillo est que fue aprendiendo el año por los cubos de basura oliendo agua en el secano ese perrillo est sin rumbo fijo Silencio sin que nadie le eche cuenta ese perrillo estremeño que salta y que corretea quien se va a acordar de él cuando lo trague la tierra En toneladas de hierro y a ciento veinte horas me lo dejaron planchado entre las partes Gracias a Dios, pisoteado y mal techo, queja de mi extremadura en un perrillo extremio que no ladró cuanto quiso, quizás y poco caso le hicieron.